la ingeniera maría julia del sogaray abandonó días pasados su partido paterno la UCD. esto se suma al abandono de la actividad política cosa que hizo hace más de dos años y mientras espera ofertas y cargos se dedica a terminar su autobiografía que llevará por título no vale la pena mirar hacia atrás este libro será llevado a la televisión protagonizado por la propia ingeniera en su debut como intérprete. Los ensayos ya han comenzado. María Julia, la cosa es así, mira, eh, él te dice, "Recuerdo cuando me despreciabas por ser peronista." Y ahí vos le contestás con pasión, no con como como que le estás dando algo. Hoy todo cambió. No vale la pena mirar hacia atrás. A ver, vamos, acción, por favor. María Todo cambió. No vale la pena mirar hacia atrás. No, María Julia, por favor, un poco más de naturalidad. Está diciendo algo importante. Sí. como que se, seguíname a mí, mira. Hoy todo cambió. Hoy todo cambió. No vale la pena mirar hacia atrás. No vale la pena mirar hacia atrás. Por Dios, qué madera que sos. No. Okay, vamos a otra. No vale la pena mirar hacia atrás. La historia real de una mujer que se revela luchando entre viejos odios y nuevos amores en medio de un denso clima popular de mercado. Parece mentira. Yo sigo siendo peronista como antes y vos seguís siendo tan gorila que no puedo creer esto que pasa entre nosotros. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental... No, de nuevo, Madera, por favor, la María la Julia? Julia, un rasgo de, de humanidad. ¿Qué tenés en la vena? No pena? vale la Dios. pena mirar hacia atrás. La mujer que yo quiero no necesita. Escenas de fuerte contenido erótico en la vida de una mujer que descubre la sensualidad y el sexo a través de un decreto. María Julia. Ay, ay, María Julia. Más fuerte. Sí, sí, más fuerte, más fuerte, mi amor. Un poco más. Un poco más, un poco más. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste este placer? Este gozo... Un 18 de marzo de 1948... ¡No, no! ¡Zócalo, ladrillo! ¡No! ¡Así no! ¡Nadie se va a creer! No vale sea, la ni pena ni ni ni ni mirar ni hacia ni atrás. Uno se cree que los mató el... Una mujer que quiere olvidar su pasado. en lucha con 32 millones de argentinos que vuelven a recordárselo. Pero no puedo olvidar cuando me despreciaste por peronista... Ni las desprolijidades que cometiste cuando privatizaste Entel, ni cuando te sacaste la foto esa con el tapado, ni cuando. Hoy todo cambió. No vale la pena mirar hacia atrás. No, no. María Julia no te cree nadie. Nunca nadie te creyó nada, María Julia. No, no vale la pena mirar hacia atrás. Una historia llena de pasión, amor, odio, descontento social, lealtad y traición. Una historia escrita por los que ganan. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.